El círculo secreto. Y es que se puede dudar o no de la verdad histórica de Jesús. Eh, de lo que no se puede dudar es de que el cristianismo ha sido el motor del mundo, del mundo occidental. Pero fue precisamente por lo que ocurrió en unas fechas como esta. ¿Y qué pasó? Hoy vamos a saber algo más sobre eso junto a Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanoslo. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué está pasando? Estamos ya en Domingo de Ramos. Lo que pasa es que en función de las últimas estadísticas que ha publicado el, el CIS... Pues para algunos pues habrá, habrá que explicar qué es esto de Sergio del de, de Domingo de Ramos porque pensarán que es de Sergio Ramos o algo por el estilo, sí. porque cada vez la, hay menos gente que, que cree en el catolicismo. Eh, hay menos gente, ¿no?, que quiere en el catolicismo o que cree en las prácticas católicas y que es el practicante. Claro, eh, es que... porque no defiende el número de creyentes, realmente. Lo que defiende es el número de practicantes. Bueno, lo que ha Hay sido... una desvinculación de la Iglesia Católica, pero no de Jesús. Pero en todo el mundo, eh, además. Claro, a ver, bueno, es que, es que esto es, es muy complicado. Yo creo que también a la hora de formular las preguntas es eh, complejo, ¿no? saber realmente, como estamos hablando de algo tan íntimo, pues a veces no se puede formular tan claramente con una sola, un solo adjetivo. Lo que ha dicho este estudio... ...es que, bueno, de, por lo menos desde los últimos años... ...desde el año 2006 es cuando se empezó a hacer... ...este tipo de preguntas... ...cuando el CIS empezó ya a cuestionarse... ...todo el tema de, de la religión entre la población... ...en aquel momento había personas... ...que se declaraban católicas un 77%... ...y ahora, en el 2000... ...en los últimos años se, se ha descendido hasta el 69%... ...y efectivamente lo que más ha bajado... ...es en el caso de los católicos practicantes... ...en aquel momento, en el 2006 ellos se declaraban un 53,4% de los encuestados y actualmente llega al 26,4%. Madre o sea, mía, menos de pares. la mitad casi, vale. o la mitad. Entonces, bueno, lo que parece es que sigue habiendo un, una gran... Eh, creencia en el catolicismo pero efectivamente sobre todo creencia más que como práctica ¿no? es, eh, hay veces que dentro del mundo de las religiones se distingue entre la ortodoxia y la ortopraxis ¿no? que por ejemplo el judaísmo es una religión fundamentalmente de hacer rituales y es más o menos la manera en la que tú te declaras judío no es tanto de pensamiento como de obra siguiendo esos ritos que además hacen comunidad en el catolicismo no. todo eso se ha ido eliminando se ha ido reduciendo y prácticamente yo creo que está muy extendida la idea de que la gente cree en Cristo además no solamente en el catolicismo sino que es adoptado por un movimiento muy espiritual que es lo que la mayoría de la gente se declara más bien espiritual que religiosa, ¿no? que adscrita a, una, a un dogma concreto pero, pero bueno, la práctica sí que está claro que ha descendido mucho sí. Datos eh, oficiales, en eh, datos eh, recientes, el 69% de la gente, casi 7 de cada 10 eh, personas, creen en la existencia de algo más, eh, creen y aceptan la figura de Jesús, el 69% de las personas, eh, sin embargo, solo el 26%, 26,4% de las personas, el 26,4% de las personas se declaran practicantes. A mí me parece, perdona, una exageración. Es mentira. No, pues mira, hay, hay otro pero, dato... O, o sea, eh, no sé dónde viven. No, pero mira, hay un dato ¿Dónde que... ¿Dónde está? Hay un Uno dato, de cada cuatro. Pero mira, hay un dato muy claro. Tú miras el número de bodas sí. por el rito católico y en el año 2000 eh, era el 75% de todas las bodas que se celebraban. Sí. Y ahora es un 22%. O sea, que hemos pasado, fíjate, es un descenso de un 50%. O sea, hay un 22% que pasan por el aro de lo que piden los padres. Ahora creo que son de, de 10, 2 solamente claro, los que lo hacen. Claro, o sea, que hay claro, sí un 22%, ve, el, el, el, el ¿no? Circula, y, claro. circula, había una serie de ritos de paso que se marcaban desde la ilusión Pero cracólica. la mayor parte de la gente que se casa... La mayor parte de la gente que se casa por la iglesia no lo hace porque tenga una creencia en esa iglesia, sino por una traición, una presión familiar, una presión de los padres, todo un lo ha hecho este, lo ha hecho el otro. Todo lo que tú quieras, pero es que ahora ni eso. Y, y por es que eso antes se podría hacer. pues Efectivamente, estoy muy de acuerdo porque, eh, además, es que, claro, tampoco te puedes meter en el significado profundo que tiene cada sacramento porque eso queda eh, un poco en las grandes cabezas pensantes de la teología católica. Pero es que, bueno, más la gente podría ir con más o menos convicción simplemente por costumbre, por presión social lo que quieras, pero es que ahora ya es que ni siquiera eso, o sea, ni siquiera se lo plantean o no sienten esa presión, por lo tanto, indica que, que la Iglesia y que los ritos católicos han ido perdiendo peso dentro de la, de la sociedad, y es cierto que ya desde hace muchísimo tiempo, desde que se produjo la separación entre la Iglesia y el Estado pues ya el pensamiento católico no marca tendencia, no está determinando el arte como ocurría en la Edad Media, por ejemplo no determina los debates científicos ni filosóficos todo ese testigo de esas polémicas y de la manera que tenemos de comprender el mundo, la están ocupando filosofías o, o la ciencia ¿no? en concreto. Y también lo que ha surgido es que dentro de una sociedad democrática tenemos un mercado religioso. Y claro, eso es no, no ocurría cuando estaba la dictadura franquista, donde solamente tenías una que era la, la ¿No? dominante y gran parte además de la legislación estaba inspirada en la, en la moral católica. Ahora, claro. ya, ahora ya lo tenemos, en, estamos en un entorno abierto y tienes que competir con otras creencias. Por eso seguramente Eh, ahora, por ejemplo, sí que si tú miras las estadísticas de los evangélicos en España, creo que en los últimos años han aumentado un 10%. O sea que hay otros credos que siguen siendo cristianos, porque no nos olvidemos que hablamos de cristianismos, que hay muchos, ¿no? Y esos otros credos sí que han aumentado dentro de la, de la democracia, ¿no? en el periodo democrático. En esas fechas, a la Semana Santa, se celebra la Semana Santa... Eh pero aunque tenga su origen lo que pensamos y lo que se hace ahora en lo que pasó después de la muerte de Jesús, hemos de decir que cuando Jesús se envivió, eh, no vamos a discutir su realidad histórica, no, pero cuando Jesús se envivió existía algo parecido que era la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Bueno, la Pascua lo que se celebraba era la Pascua Judía, y la Pascua Judía lo que conmemora y se quedan conmemorando los judíos es el momento en el que a ordena al pueblo judío que está prisionero, que está esclavizado, según la Biblia, otra cosa es lo que dice la historia, pero según la Biblia estaba esclavizado en manos del faraón en el momento en el que les anuncia que tienen que abandonar la, la custodia del faraón se tienen que revelar y para eso se mandan las plagas para convencer al faraón que los deje partir, pues ellos inician ya su itinerario su éxodo hasta que llegan a la tierra prometida. Entonces, lo que se está conmemorando es ese momento. Y ese momento lleva también consigo una serie de una serie de ceremonias, como por ejemplo el chivo expiatorio y tal que es Pero donde... muy parecidas a las de Semana Santa, ¿no? Es que bueno, el, en el... algunos casos era como muy similar la Pascua judía a la Semana Santa Santa Cristiana Católica. Es que se supone, bueno, aquí también hay un poco el debate, ¿no? Pero lo que se supone es que Jesús es crucificado en la Pascua de la Pascua Judía, eh, lo que pasa que luego ya se superpone la Pascua Cristiana a la, la Judía y se establecen como dos ritos aparte, pero propiamente dicha, esa Pascua, que es lo que estamos celebrando, lo que decíamos, ¿no?, del Domingo de Ramos, que es la llegada de Jesús a Jerusalén, donde la multitud empieza a enarbolar esos, esos ramos, esas hojas de palma, Y lo está, y el, la entrada es una entrada triunfal. Uh -huh. Esa entrada, dentro del punto de vista de la exégesis eh, bíblica, se interpreta como que es la manera de reconocer la dignidad monárquica, el hecho de que realmente tienes un rey que está entrando en Jerusalén, ¿no? Por eso es una entrada triunfal. Eso sí, es un rey a su manera, porque entra en un borriquito. Entonces es un rey humilde, pero sí que se está reconociendo la estirpe de David, del rey David, Es la figura de, de Jesús y finalmente esa entrada triunfal como digo es ese reconocimiento entonces hoy antes de ir a misa lo que se va a hacer es hacer procesiones donde la gente irá con, con ramas que claro, no recordar que ese momento Claro y lo que hace es que se hace esa procesión y luego lo que ocurre es que durante mucho tiempo esa rama se va a mostrar se va a colgar en los balcones o en las ventanas, en las fachadas de la vivienda. Durante mucho tiempo, en España, en muchos lugares, eh, que cristianos católicos, eso tenía cierto poder de talismán. Era una manera de proteger la, la casa, de, de evitar que cayeran desgracias, que cayera el rayo, que entrara el demonio. Claro, todo este esto claro, es una especie de superstición que la Iglesia no, en principio, condena. Pero bueno, se ha estado haciendo dentro de la religiosidad popular durante siglos. ¿Cómo puede ser que.? Las personas y los seguidores de Jesús en aquel entonces, hace dos mil años, era un grupúsculo muy pequeño, muy poco significativo. Sin embargo, se va haciendo poco a poco importante ese, ese grupo. Y ese número de seguidores crece hasta el punto de que el Imperio Romano toma el cristianismo como religión oficial. Pues mira, si tú coges... O mayoritaria. Claro, si, si tú... y además es que realmente es un, es un proceso... Eh, muy intrigante, que no tenemos, no tenemos todas las explicaciones porque también maneja, nos estamos moviendo en un periodo histórico donde no hay demasiada documentación. Eh, de hecho, bueno, tú has estado comentando que hay incluso quien se atreve a dudar de, de la naturaleza histórica, de la realidad histórica de Jesús por esa ausencia de fuentes. Pero lo, lo curioso es que es un, es un movimiento que si tú, precisamente, como es tan, tan extraño, tan oscuro, eh, aquellos que tienen fe consideran que realmente la explicación es muy sencilla, es un milagro que ha estado guiado por la providencia divina. Ajá. El hecho de que realmente, como tú indicaras, un grupúsculo minúsculo, ahí casi harapiento, ¿no? De, de eso, perseguido. De, perseguido en, en Jerusalén, absolutamente marginal, que encima tiene que sobrellevar un fiasco, porque ellos ven morir a Jesús cuando ninguna de las profecías judías decía que el Mesías tenía que morir. El Mesías tenía que triunfar sobre los poderes que estaban oprimiendo al pueblo judío. El hecho de que, de que muera el Mesías, muera el líder de la comunidad, es un auténtico fiasco que seguramente hizo que muchos cristianos pensaran que realmente era el Mesías verdadero y por eso los judíos hoy en día tampoco creen que sea el Mesías verdadero. Sin Entonces, embargo, se tiene que... para esos seguidores, un poco para compensar ese fiasco, esa decepción, está otra parte que es la resurrección. Claro, eh, partir... Que fortaleció esa creencia en que esa muerte tenía un sentido. Exacto, lo que, lo que se supuestamente iba a acabar con el grupo, porque ya digo que es algo no, no previsto, no es lo que se denomina un, un ejercicio de disonancia cognitiva, es decir, la realidad se te impone, tú preves una serie de cosas y se te trunca esas, esas profecías. Pues lo que hicieron fue, y sobre todo ahí es la labor de Pablo, de Tarso, el que hace un giro completo a todo ese mensaje, y lo que debería ser el final, el, el, el punto ya límite en el cual se acaba la comunidad cristiana, pues resulta que le da un giro y convierte precisamente en el fundamento, en el pilar fundamental de la fe de Jesús, su sacrificio en la cruz, y hace que toda la teología de Jesús gire en torno a ese sacrificio. A partir de ahí, que sería yo creo el primer ajuste mental que tienen que hacer los seguidores, que revitaliza su confianza en, en la figura de Jesús, pasan muchas cosas. Y la verdad es que, bueno, es un proceso muy curioso. Seguramente al principio se extendió en comunidades domésticas, es decir... El territorio natural por el que se extiende el cristianismo es obviamente el judaísmo, porque al principio no es una escisión del, del judaísmo. Ellos se van a extender por las sinagogas, se van a extender primero por las sinagogas de entorno, del entorno de Israel y luego pasan al mundo romano. Pero luego dentro de las sinagogas, al margen de que traten de convencer a los demás judíos de que oye de que el Mesías ha llegado, se van a extender también por el mundo doméstico. Los primeros centros de reunión son las casas. Las casas seguramente de gente pudiente, de lugares amplios donde puedan haber pues, 20 veinte, 30 personas. Y es muy interesante porque en ese primer momento, seguramente también la mujer tuvo un papel muy importante. Pero lo tuvo de manera coyuntural, porque la que mandaba en la casa era la mujer. Cuando la, el mundo cristiano, los primeros cristianos salen al espacio público, porque ya son muchos, empiezan a construir iglesias, empiezan a tener basílicas, ...de nuevo la, la, el espacio público lo dominaba el hombre... ...entonces ese papel inicial de la mujer... ...yo digo que era bastante coyuntural... ...y vuelve a quedar un poco discriminada... ...pero al principio la iglesia era muy... ...no podemos hablar de ...bueno podríamos hablar de iglesia en el sentido etimológico... ...de asambleas, todavía no hay una jerarquía... ...y en ese primer momento funciona mucho... ...lo que se denomina una iglesia, una asamblea carismática... ...es gente que es muy similar ahora a los... ...cuando decimos y cuando hablamos... ...de la sociedad patriarcal... ...que es una sociedad machista... Pero la sociedad patriarcal, el mundo patriarcal, ese ese mundo lo patriarcal, viene precisamente de eso. Es un término que tiene en su origen un significado religioso. Es que ellos, bueno, a ver, es, tiene un significado eh, social, no solamente religioso. Quiero decir, porque la sociedad pero el patriarca romana, de Roma, ¿quién es? Pero eso, después, claro. eso viene después, sí. cuando se produce una, una, una jerarquización, ¿no? Se empieza a construir una sí, institución sí, sí. muy fuerte. Pero es que al principio pasan varias cosas. Al principio ellos no piensan en fundar la iglesia. Ellos no piensan en hacer una gran organización, en vamos a repartir muchos puestos, vamos a hacer una gran jerarquía con una administración compleja. Porque ellos están convencidos de que la segunda epifanía de Jesús, la segunda venida del Mesías, va a ser ya. Uh -huh. Pablo lo anuncia para la siguiente generación. Entonces dicen, no nos vamos a complicar la vida, lo importante es transmitir el mensaje, prepararnos íntimamente para esa segunda venida, porque el fin del mundo es, llega ya. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, llevamos 20 siglos esperando esa segunda venida, ¿no? La cosa se va ralentizando. Y en la medida que se va ralentizando... ...tiene va que todo. el mensaje. Y ahí hay donde ya salen teólogos que dicen, bueno, a lo mejor Dios nos está dando una oportunidad para que convenzamos o convirtamos al mayor número de personas posibles. Y ahí es cuando empiezan a surgir las estructuras. También por otra segunda razón, en la medida en que pasa el tiempo, el mensaje original, el mensaje que era oral, la enseñanza de Jesús se va perdiendo. Y surgen nuevos grupos, gente que va interpretando a su manera ese mensaje, hasta el punto de que hay contradicciones. Y eso es lo que hace, son, genera dos consecuencias fundamentales. Hay que escribir lo que dijo Jesús para que no vengan otros y distorsionen esa enseñanza, y luego también hace falta una estructura de poder que evite que aquí cada uno interprete esto como quiera. Y es cuando empieza a surgir ya los primeros obispos, los primeros presbíteros y los diáconos. Y las, las comunidades... Empiezan ento... a crecer y empiezan a organizarse y a institucionalizarse, ¿no? Y entonces los cristianos dejan de ser lo que fueron los primeros tiempos, eh, perseguidos, y se convierten un poco en perseguidores. Sí, claro. ¿eh? claro. sí, sí. Bueno, el, el golpe definitivo se va extendiendo. No funciona igual, muy ¿no? bien, ¿eh? Ellos se van aprovechando de, de una serie de extercicios que hay un poco en la sociedad de aquella época. Eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el siglo III, en el Imperio Romano, es un siglo muy duro, es un siglo de crisis económica, es un, de crisis política, se van sucediendo los emperadores y se ve que la estructura imperial no termina de funcionar, entonces se empieza a ver también entre la gente mucha desafección, ya no se cree tanto en el emperador, se empieza a dudar de que realmente la moral que antes funcionaba se ha perdido, la gente se entiende que es un régimen muy corrupto, y luego, como digo, hay peste, hay peste, hay enfermedades, y mientras que los paganos no tienen un sistema de seguridad social para atender a la gente, los cristianos van a hacer eso, van a extender una gran red, De, de ayuda mutua os pongo un ejemplo hay una peste declarada que alguna vez hemos comentado aquí en la tertulia de la rosa en Roma que mata muchísima gente y hay uno de los grandes eh, médicos de la época hay dos grandes médicos del mundo antiguo Hipócrates que todos conocemos el juramento hipocrático y luego otro que ha pasado al lenguaje común que es caleno que es el decir... Sí, que, que de es exactamente. Se dice Galeno o médico. Pues que Galeno era un personaje real, uno de los grandes doctores de la, de la ciencia médica de, de Roma. Bueno, pues cuando se declara la peste en Roma, Galeno se va, que es lo que hacía todo el mundo que tenía una segunda vivienda afuera. Se va y se va muy lejos, se va a la zona de Turquía, por ejemplo. Bueno, los que se quedan son los cristianos atendiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos revierten el sentido de la muerte. Ellos se dicen a partir de entonces que la verdadera vida viene después de que te mueras. Y tratan los cadáveres de una manera muy, muy virtuosa, frente al rechazo que provocaban los muertos en el mundo antiguo. Entonces eso hace que ese tratamiento eh, les, les consiga tener mucho gran, un gran éxito social. Y se van extendiendo en todas las capas de la sociedad. Así que cuando luego el Imperio Romano trata, de, en un momento dado, de volver un poco a regenerarse... Por un lado lo intenta restituyendo los, los valores paganos y el culto a los dioses. Es que claro, es que es un, tran, un tránsito muy radical de estar creyendo en muchos dioses, con eh, dioses que se dedican y especializan en determinadas cosas, a creer en un único dios y que encima sea esa religión la que sea más importante para todo el imperio. Pero, es que en el mira en el, hacia mediados del siglo 13 del siglo III, El emperador Decio hace una gran persecución, precisamente porque él quiere revitalizar el culto a los, emper a los dioses paganos, entiende. Y quiere eliminar al cristianismo porque lo consideran impío, porque no está rindiendo culto al emperador. Entonces entienden que hay que restituir un poco todo el orden mental de la, de la sociedad. Y lo que tú dices, sin embargo, se dan cuenta que no pueden con los cristianos, que por más que se les persigue, que luego también aquí las cifras han exagerado, pero bueno, se les persigue con ahínco, y no acaban con él, entonces eso llega un momento en el que determinados emperadores se plantean si los cristianos no están bendecidos por un dios y ese dios hay que incorporarlo al resto del panteón de dioses pero ese dios era, poder era, real. era un poco eh, la, la bondad eh, la solidaridad eh, lo que hacían esos eh, primeros cristianos que se habían ganado un poco la sociedad esos eh, pocos primeros cristianos esa secta eh, había logrado conquistar el corazón de la gente y Habían conquistado tanto el corazón de la gente esa y que se hicieron importantes hasta que llegó un personaje que los encumbró y les puso el título de Vosotros mandáis, que fue Constantino. Constantino, es, se plantea un poco esta situación. Constantino es un usurpador, tiene una vida además bastante inmoral porque, bueno, mata a su hijo, mata a su, a su primera esposa, mata a su suegro, o sea que es no demasiado cristiano, aunque luego él... No se le ha subido a los altares de la Iglesia, pero sí que a los altares de la historia eclesiástica, porque se le venera como efectivamente el primer emperador benefactor de los cristianos, y lo es. Y él lo que hace es que en, el, en su afán de tratar de reorganizar el imperio, y sacarlo adelante, se da cuenta de la fuerza y de la vertebración social que tienen los cristianos. Como digo, en algunas ocasiones eran comunidades bastante ricas, que tenían mucha capacidad no solamente de acción, sino también de recaudación económica. Y él dice, bueno, ya que está esto aquí, ya que cubren una serie de funciones que el Estado romano no cubre, pues vamos a legalizarlos. Entonces, lo que él hace es tolerarlos lo que no significa que lo convierta en la única religión del Estado, porque él sigue siendo pagano, él sigue cumpliendo con los ritos paganos, parece que se inclina hacia los cristianos, pero una cosa muy importante que a veces se olvida es que ya los emperadores anteriores a él, los justamente Galerio, que es el antecesor, y otro que comparte con él el poder en un momento dado en el Imperio Romano, toleran también y legalizan a los cristianos. Incluso este emperador anterior, que es Galerio, Eh, había perseguido a los cristianos y luego cambia su opinión y los tolera por lo tanto, digamos que ya en la agenda del imperio estaba el aceptar a los cristianos y convertirlos en un aliado en lugar de un enemigo se había intentado um, sojuzgarlos, se ha visto que no se les pide, mira, se les dice, mira, ahora podéis seguir pero ahora pedid por el emperador a vuestro dios y Constantino va más lejos y Constantino además lo que va a hacer es darles muchos privilegios Eh, él, va, él va a edificar iglesias por ejemplo la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es una de las que levanta, pero levanta muchísimas les permite incluso que los obispos y esto es muy importante, puedan dictar justicia es decir, se conviertan en jueces con lo cual hacen una justicia mucho más barata que la justicia que había en el imperio y eso hace que mucha gente que no se atrevía a dirimir sus conflictos porque no tenía dinero, pues ahora acuda a la, a la autoridad judicial y los concilios, por ejemplo, que él se nombra el eh, Constantino se nombra incluso obispo Eso se llama obispo de, de, ahí de todos la los demás. Justicia divina. Sí, pero él, él hace que los concilios <coughs> eh, se conviertan en leyes también. Entonces, bueno, yo creo que quiero decir que él mmm, va manteniendo un poco los dos eh, ámbitos, el, el pagano y el cristiano. Pero evidentemente poco a poco se va inclinando hacia el cristianismo, lo va potenciando y de ahí viene realmente ese poder que precisamente luego lo que hace es que muchos consideren que ahí se desnaturaliza el, el cristianismo, porque se está, está adoptando una serie de modos políticos muy cesareos, ¿no? que se bueno es de ahí va a surgir la corte y muchas de las estructuras que tiene hoy el Vaticano. Pero en esa época había una carrera entre dos eh, religiones religiones eh, no oficiales, que era por un lado el mitraísmo y por otro el cristianismo. La batalla La gana el cristianismo. ¿Qué es lo que le diferenció y qué es ahí lo que hizo posible que ese triunfo fuera para los cristianos y no para los mitraicos? Que en el fondo eran muy parecidos. Sí, bueno, ahí, ahí eso ha habido un debate durante bastante tiempo. Yo creo que ahora ya se ha abandonado dentro del mundo académico, pero durante mucho tiempo se dijo que realmente Constantino pudo elegir entre decir, bueno, voy a apoyar a, a Mitra como Dios un poco de Estado, o voy a apoyar a, a Jesús. Eh, Mitra era sobre todo era una, lo que se denominaban religiones mistéricas. Las religiones mistéricas son una serie de religiones que empiezan a aparecer ya a partir del siglo I, sobre todo, se empiezan a extender en determinadas capas de la sociedad, que son un culto, de, en muchos casos no sabemos demasiado, porque efectivamente son mistéricos, y lo que hacían era que las, los iniciados, porque solamente podían entrar en ellos los iniciados, digamos que se les preparaba para la vida en el más allá. Se les preparaba para que la muerte no les supusiera un trauma, ¿no? Y también se le daba cierta esperanza de inmortalidad, cosa que, por ejemplo, la mayoría de la religión pagana no tenía. Tú te morías, te ibas al Hades, por ejemplo, o griego, y ahí te ibas disolviendo como individuo poco a poco, incluso vas perdiendo la memoria, te convertías en una sombra. En cambio, aquí, en los cultos mistéricos, sí que parece que tu naturaleza individual dura después de la muerte. El mitraísmo se basa un poco en esa línea. Eh, defiende ese tipo de salvación individual. Por tanto, es muy parecido también al cristianismo, que también promete una salvación después de la muerte. Lo que pasa es que el mundo... Eh, las... Eh, los cultos mitraicos parece que estaba muy extendido dentro del ejército entonces eran más minoritarios de lo que parece y a la hora de apostar por una religión social por algo que realmente sirviera como estructura de estado o apoyara la estructura de estado estaba mucho más extendido el cristianismo o sea que ahí debemos creer que fundamentalmente fue una razón práctica un motivo práctico el que le llevó a, a potenciar el cristianismo que el mitraísmo de todas formas él también eh, Constantino era, se regía también por Apolo, era el otro gran dios que era un dios también muy militar y que estaba muy extendido dentro del ejército, ¿no? Entonces, él, al principio, se declara como elegido, digamos, o un poco bajo la sombra, o la, el favor y la protección de Apolo, y luego, poco a poco, se va decantando hacia el cristianismo. Y también se dice, y se sospecha, o se ha comentado, que eh, pudo haber sido protagonista o testigo de algún tipo de aparición. Sí, hay un, hay un elemento capital, que es una batalla, que es la que se llama la batalla de, de, de Puente Milvio, Esta es una, bat una batalla donde él se enfrenta dentro de una guerra civil, se enfrenta contra Magencio y están a las puertas de Roma. Uh -huh. Entonces esta es la batalla es la que va a declarar quién va a ser en principio el emperador, aunque luego habrá otras batallas y no va a ser determinante porque estamos en un momento de muchas guerras intestinas. Pero bueno, aquí se enfrenta ante Magencio y entonces aquí nos encontramos con un episodio que incluso te puedes encontrar en muchos libros de ufología porque se supone que se le aparece un gran disco... ...con un determinado signo... que ...una marca que dice... ...con este signo vencerás... ¿no? ...aparece en griego, en latín... ...según la versión que leamos... ...y esa marca... ...él la va a incorporar... ...que luego va a ser el crismón... Que va a ser este símbolo... ...que luego tenemos... pues ...en muchas iglesias medievales... ...por ejemplo... ...el crismón lo va a incorporar... ...en los escudos de los soldados... ...y en los estandartes del, del emperador... ...porque quiere llevar ese signo... ...que es el signo de la victoria... ...y se va a interpretar como que es... ...la marca de Jesús... ...un poco el acrónimo de, de Jesús... Claro, el problema que tenemos con este, con este prodigio es que dependiendo de los autores que leas, las versiones son contradictorias. El primero que nos habla de este disco o de este prodigio es el Actancio y él dice que se le aparece en un sueño. Y él habla de una determinada forma que sería como una especie de X, que podría ser la primera letra de, de Cristo en, en griego. Pero luego te vas a Eusebio de Cesarea, que es el gran biógrafo de Constantino, y no cuenta nada de, de esto. Y luego lo más curioso es que tienes una primera fuente pagana que es un autor que se llama un panegírico es un, un autor que en una ceremonia pública reconstruye qué es lo que pasó en esa famosa batalla porque como digo es un poco donde él recibe el emperador Constantino recibe el favor de los dioses puesto que gana además cuando parecía que lo tenía todo perdido porque, bueno, ahí hay una, un fallo, un poco de estrategia de Magencio, lo hace bastante mal y, bueno, pierde la batalla, Magencio. Entonces, en ese acto público, en ese panegírico, lo que habla este hombre, que es un pagano, te habla de un prodigio, simplemente de una... como que tuvo el favor de Dios, pero no especifica qué tipo de Dios es. De todas formas, eso le suele pasar mucho a, a los líderes. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Atila, también, con un sueño, con la espada. En el caso de César, también ocurre. Entonces, es como que... Es un poco marketing, ¿no? Unen un sueño, algo, un acto divino, como que son señalados para que sean ellos los elegidos. Y entonces, claro, ya incluso el pueblo bendice, ¿ves? les están bendiciendo desde arriba. ¿no? Es que eh, hay que tener en cuenta que cuando estamos ya en la época del Imperio Romano, y como os he dicho en el caso de Constantino, pero también otros, estamos hablando en la su mayoría de usurpadores, gente que lo que hace es que mm, se erigen ellos mismos, se autoproclaman emperadores, Ay ah, porque tienen el apoyo en ese momento del ejército al que sirven. ¿no? Son generales del ejército y son mandos y entonces, bueno, pues las huestes le apoyan. Pero claro, necesitan una legitimación. Esa legitimación normalmente la obtienen por las armas cuando llegan a Roma y el Senado les reconoce eh, que son emperadores. Pero cuando, antes de llegar así, para que tienes que obtener un poco el favor de los dioses. Y la fuente de legitimación es que ganes una batalla. O sea, aquí lo tenemos también muy claro. Mm, eh, nosotros en las monedas de, de Franco. Teníamos que ir a caudillo por la gracia de Dios, porque se concebía que la guerra civil había sido una cruzada. Entonces uh -huh. el alzamiento nacional se le da una lectura teológica para decir que es una ordalía divina. Has ganado porque si no hubiera sido el justo si no Dios hubiera la sido bueno, Dios no te hubiera dejado ganar. ¿No? Entonces, es el mismo razonamiento. Bueno, pues aquí funciona de la misma manera. Y entonces, en este prodigio, lo que nosotros tenemos es que seguramente ocurre así. Ocurre con un signo prodigioso que también, además, el otro, el rival, Magencio, también tenía sus dioses que le apoyaban. Claro, claro. Y él tenía la bendición de determinadas profecías que los sacerdotes habían leído, determinados signos que también avalaban que le iba a vencer. Entonces, cada uno iba con lo suyo. Luego, el, el desenlace de la batalla indica quién tiene el favor de Dios. Y se ve que al principio, seguramente, fue una lectura pagana, Y poco a poco, en la medida que el cristianismo fue triunfando, los propios cristianos fueron atribuyéndose esa victoria como que realmente había sido la voluntad de Cristo. Y en la medida en que el emperador va favoreciéndoles, pues van, bien, van reconociendo en él también a un benefactor cristiano. Y llegan incluso a escribir en, la, en las primeras peregrinaciones a, a la Basílica de San Pedro, los primeros peregrinos llegan a escribir con este signo vencerás, En las como grafitis, aparecen ahí en los sepulcros, ese, ese signo, o sea que realmente se identifican como que esa batalla había sido realmente cristiana, ¿no? había torcido la voluntad del enemigo, el dios cristiano, frente a los dioses paganos. Y su familia, su madre en concreto, tuvo mucho que ver también en todo eso, y tiene mucho que ver en las creencias actuales. Bueno, su su madre es muy conocida porque es la patrona de los arqueólogos, es Santa Elena. Es Bien. decir, él no consigue ser salto porque realmente tiene una vida como hemos dicho que tampoco llena de crueldad. Sí, que así de un poquillo. Asesino no está muy bien motivado. Bueno, en algunos casos podría tener hasta cierto punto, él va a aplicar una justicia porque él también es, es juez y puede aplicar una ejecución, una pena eh, máxima, porque sí que parece que alguno de estas personas, de estos familiares cercanos que él asesina, eh, bueno, pues parece que quería montar un complot, se habla también de adulterio, bueno, podría tener sus motivos, pero si realmente fuera cristiano... Podría haber no. otro tipo de pena, ¿no? Menos, eh, menos cruel. Pero su madre sí que ha sido elevada a los altares, ¿no? En Santa elena Y decía además un teólogo de la época que pasó del estiércol al trono porque ella se habla de que podía ser prostituta ella era cantinera ser cantinera en aquella época y donde estaba en las cantinas donde ella trabajó estaba justo en la línea de la zona del Rin, en la zona de de frente de batalla donde iban los soldados entonces se piensa que realmente podía haberse dedicado a la prostitución se casa con el padre de Constantino que es un mando que luego llega a ser emperador y luego lo que pasa es que efectivamente a ella se le atribuye pues el descubrimiento de, de muchísimas reliquias ¿no? porque es cierto y eso sí que está demostrado que hace un viaje a Tierra Santa, eh, Constantino la declara Augusta, y declararla Augusta es como darle también una función oficial dentro de la jerarquía del, del Estado romano, una función importante, y parece que la manda como de embajadora a Israel a hacer, eh, bueno, pues a un poco negociar determinadas cuestiones allí con diferentes facciones religiosas que había, porque en aquel momento, como os digo, había muchos cristianismos, estaban en constante pugna, por eso se celebran varios concilios, y ella va allí. Lo que no está tan claro, ni mucho menos, es que realmente encontrara las reliquias. Más bien, se piensa que no, que eso es una historia posterior. Porque tenemos este biógrafo que os comentaba, que es Eusebio de Cesarea, es muy meticuloso, describiendo todo lo que hizo eh, Santa Elena por allí. Habla de que, efectivamente, ella impulsa la construcción del santo sepulcro, que ya le había mandado su hijo, Constantino, levantar, pero en ningún momento cuenta que ella encontrara las reliquias. No se habla para nada de eso. Y es muy raro porque lo lógico sería y vamos no ahorra ningún adjetivo ni ninguna alabanza a esta mujer porque es un dechado de virtudes cristianas etcétera etcétera como su hijo y sin embargo no contar el descubrimiento de la de sí la súper es importante claro. ¿no? entonces se ve que esa historia surge posteriormente y surge también por una necesidad de que en aquel momento esto es una hipótesis pero bueno estaba bastante bien fundamentada en aquel momento había dos grandes ciudades que estaban dos ciudades cristianas que son cesarea y jerusalén una es arriana y otra es católica Y las dos están pugnando un poco por quién tiene la autoridad moral dentro de la zona. Cesarea era más bien de tipo económico, de hecho tenía un poco la autoridad política y administrativa de la zona sobre Jerusalén, pero Jerusalén es la ciudad teológica, ¿no? es la ciudad más religiosa. ¿no? Y entonces es en Jerusalén donde un obispo de la época, que es Cirilo, es el que va a empezar a decir que allí, que ya se estaba venenando la cruz de Cristo, pero va a empezar a atribuirla a Santa Elena, de alguna manera para atraerse también la autoridad del emperador de ese momento. Es decir, quiere de alguna manera eh, confraternizar ¿no? o hermanar la ciudad de Jerusalén con Roma y su autoridad episcopal con la autoridad del emperador. Entonces por eso dice, bueno, ¿de qué manera puedo hacer esto? Pues si yo digo que Santa Elena es la que descubrió eh, la cruz y Santa Elena, estoy diciendo que de alguna manera, eh, oye, al actual emperador, que es un descendiente del linaje político del, de Constantino, pues lo estoy atrayendo hacia Jerusalén y estoy haciendo que se establezca ese vínculo político-religioso entre, entre su episcopado en Jerusalén y la autoridad máxima que había en el imperio, que era el emperador. ¿No? O sea que esta es un poco la lectura que se ha hecho, porque yo digo que las fuentes más inmediatas no confirman ese hallazgo y se ve que hay una reconstrucción legendaria posterior. ¿Qué eh, validez y credibilidad se tiene una sospecha que ha siempre y que ha existido entonces y que ha existido después? una sospecha, un planteamiento, una hipótesis sobre que Constantino se inventó todo, incluso el cristianismo y la realidad histórica de Jesús, eh, que un poco fue el que fortaleció esa creencia y no había ese pasado tan mítico como, como creemos. Bueno, hay algunos autores que dentro de ese proceso de no aceptar que Jesús es un personaje histórico, pues consideran, claro, tratan de buscar una fecha donde realmente... Eh, ...surgiera ese personaje... ...donde realmente hubiera como un grupo de escritores... ...que se reunieran... ...que hicieran ahí una sesión de trabajo... ...y que estaran eh, sobre el papel... ...todo ese, ese personaje, ¿no?... ...y toda esa historia... ...entonces claro, ¿cuál es el momento donde realmente puede darse?... ...pues este momento en el que tenemos a Constantino... ...donde ha dado un golpe de timón... ...brutal y pasa a una religión que acaba de ser perseguida que encima estaba muy vilipendiada y muy mal vista por, por la mayoría de los paganos la convierte en una religión que si no es la primera por lo menos él demuestra que, que tiene un gran favor ¿no? y la apoya eso es, de manera indudable entonces claro como viene a cumplir ese papel tan importante de cemento social el cristianismo pues todos estos autores estos investigadores modernos creen que fue ahí cuando se dedican a crearlo el problema que yo veo es que Yo no sé qué clase de cuerpo de escritores debieron tener para construir todo esto, porque ya tenemos fuentes anteriores. Claro, estamos hablando de que Constantino es del siglo, 14, del siglo IV. O sea, ya han pasado 300 años aproximadamente desde que Jesús empezara a predicar. Y Claro, durante esos 300 años se han ido generando muchos textos. De hecho, han ido apareciendo papiros, han ido apareciendo textos en determinados lugares que sabemos que son de, de siglos anteriores, como por ejemplo pues, todos los evangelios gnósticos que hay de Nazcamadi, ¿no? Entonces es muy difícil realmente pensar que se puedan dedicar a construir el personaje, los evangelios, todo el Nuevo Testamento en ese momento, porque tendrían que explicar cómo hicieron las falsificaciones de todos los teólogos anteriores, incluso también de escritores paganos, que ya los hay que empiezan a criticar a, al cristianismo, ¿no? y empiezan a defender que la doctrina cristiana es inferior a las doctrinas, pues, por ejemplo, griegas o romanas de la época. ¿no? Entonces yo creo que tiene poco fundamento, por, por lo menos no solamente tienen que explicar que sí, que es cierto que el cristianismo vino muy bien al emperador en ese momento y por eso lo escoge, pero tienes que explicar todo lo demás, toda esa documentación que hay por ahí, cómo se falsifica, sí, ¿no? Que, que está avalando que realmente sí había esa figura, que no es una claro. cosa que se está inventando en el momento de que llega Constantino al poder. Es que yo creo que todo el mundo acepta y distingue entre lo que es el, el Jesús histórico y el Jesús del mito, ¿no? Y que el Jesús histórico es muy poco. había Hay algunos autores que ya son minimalistas que dicen que prácticamente solamente podemos saber tres cosas de él. Que fue bautizado, que murió en la cruz y que era judío. Poco más, ¿no? Pero más allá de eso, dice que todo a partir de ahí, prácticamente todo ya es elaborado, es interpretado, es catequesis, no es el mensaje propagandístico que quieren colocar, pero no son datos históricos, ¿no? Por lo menos hay que ponerlos en duda. Juan José Sánchez Oro, gracias a ti hemos conocido hoy aquí, nos lo has contado en el Círculo Secreto, el origen de... Todo lo que tenemos a nivel social en la actualidad. ¿Y por qué las semanas Santa de la semana Santa. Bueno, es un poco la, la aventura, ¿no? La aventura del cristianismo, que ya digo, no acaba cuando muere Jesús, sino que justo es ahí cuando comienza. Gracias, Juanjo. A gracias a vosotros.